¿Cómo voy a hacerlo?, me pregunto. Ella está en lo alto del monte Olimpo, lejos de la tierra Al pione emitiendo uno, dos, tres probando. Nintendo yo no quería nada y me la encontré a ella y ahora me dicen que para tenerla tengo que ser Dios en la tierra me doy una vuelta y pienso ¿estará cerca? si tengo que salir corriendo lo haré pero prefiero en bicicleta, porque la tierra entera está dominada por la peste negra. ¿Cómo voy a hacerlo?, Le pregunto. Ella está en lo alto del monte Olimpo, lejos de la tierra. Y para consolarme subo al cerro mágina que lo tengo mucho más cerca. Me dicen que sí es ella, que no es ella, que sí es ella. ¿Qué tengo que cortarme? ¿Las venas? Soy convaleciente de la muerte, cerca. Batallas se libraron en un frente que ardía durante toda mi existencia. Ahora prefiero primero ser Dios En la tierra Un hipercrack, máxima totalidad y ya está, colega Así de fácil lo tengo, nena pequeña Mientras, iré a comprar el pan en bicicleta Jugaré con la consola a las carreras Y subiré a máquina Que está a mi alcance Y mucho más cerca El Monte Olimpo Puede esperar Que aún no puedo volar Bien E ir a Marte me da pereza No voy a dudar más Todo llega Y llegará ella, con su manto blanco de princesa. El día que ella me quiera, a sus pies lloraré, con todas mis fuerzas. Al Sioné se llama la diosa princesa. Que me destroza el alma, y me inquieta. Un millón de años luché por estar con ella. Un millón de años luché por estar con ella. Es lo que me espera. Estar con ella.